Nos ahogamos también en el presente con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, que nos trae data actual, coyuntural de ahora. Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estoy en la nueva estación de servicio municipal. Esto se va a inaugurar, como decíamos hoy, más temprano, mañana a las 10 de la mañana, con la presencia del intendente Luciano Di Napoli y también del gobernador Sergio Siliotto. Acaban de confirmar que va a estar presente mañana a las 10 de la mañana el gobernador en este lugar. Eh, ¿Dónde queda esta nueva estación de servicio municipal? Pegadito al, al lugar donde funciona el EMTU, muy cerquita del... del pegado al, al, este, al cementerio parque que tiene Santa Rosa, y como para ubicarlo geográficamente, bien atrás de Canal 3, bien en la zona sur de la ciudad de Santa Rosa. Nos vinimos hasta acá, por lo menos, para mirar un poco cómo están trabajando, qué es lo que van a presentar mañana. Hay operarios de la municipalidad... trabajando, no solamente limpiando, sino acomodando, terminando de este, ultimar algunos detalles. También está la gente de la planta de asfalto, que está pegado a este lugar. Estos son todos terrenos municipales Bien. que son este, que son utilizados ahora para hacer esta esta infraestructura que, que realizó la municipalidad, que mañana van a dar algunos detalles de cuánto se invirtió y demás. El intendente sentado ahí en el estudio de Radio Carnés también anunció que iban a... a este, a inaugurarlo en esta semana, así que va a ser en mitad de semana, mañana miércoles, y vinimos hasta acá para este, para ver qué es lo que estaban haciendo, ahí tienen un videito que lo pueden ver a través de nuestro canal de Youtube, de este lo que se va a, a inaugurar mañana, es una estación de servicio municipal únicamente para este camiones colectivos y toda la maquinaria que utiliza la municipalidad en este caso estamos hablando de vialidad municipal planta de asfalto y algún otro otro ente municipal que usted esté utilizando camiones o camionetas porque porque está habilitado únicamente para gasoil así que no va a estar habilitado para nafta eso va a ser una próxima etapa eh, más adelante cuando habiliten dos surtidores para para nafta están habilitados para mañana van a estar inaugurados y habilitados dos subtidores para cargar gasoil grado 2 y grado 3. qué significa esto que van a ser va a ser gasoil común como habitualmente se le dice y el gasoil premium o el famoso eh, gasoil Infinia eh, si es que cargas a través de, de la IPF eh, hay un acopio de cuatro este, grandes este, recipientes que este, pueden albergar ahí 20.000 mil litros de gasoil Así que tienen cuatro, son 80 mil litros de gasoil que eh, ya este, licitó la municipalidad a través de Panpetrol, es la, la, la, la primera empresa que va a proveer de gasoil a los vehículos municipales, va a ser Panpetrol, después más adelante irán a abrir las licitaciones, las licitaciones para que otras empresas también puedan presentarse y, poder, eh, y puedan venderle a la municipalidad de Santa Rosa este gasoil únicamente para vehículos Eh, municipales en este caso puntual para todo lo que es este maquinarias eh, colectivos de EMTU y también algunas camionetas porque como les decía está el grado 2 y grado 3 de el, del gasoil no está habilitado para nafta uh -huh. así que eso es un dato a tener en cuenta eh, y la otra cuestión tiene que ver con este toda la toda la este, toda la, la obra que hicieron que está muy relacionada con los este, Eh, los, los talleres de lento que están pegados y también de la planta de asfalto. ¿Por qué? Porque ahora, eh, como van a tener un turno nocturno eh, para cargar únicamente de noche, lo van a poder hacer eh, pegaditos los colectivos acá al lado, no tienen que andar recorriendo toda la ciudad, por ejemplo, cruzarse la ciudad de Santa Rosa para cargar en vialidad provincial. Ese es un... Este, digamos una, una buena para este, la municipalidad porque no, no precisa recorrer tanto y también esto de eh, que van a habilitar únicamente un turno nocturno eh, para cargar todos los tanques de, eh, de gasoil de, los, de, de las máquinas municipales y para la próxima etapa van a, este, van a habilitar un turno de mañana por ahora lo que se va a anunciar mañana va a ser más, más o menos esto eh, esta inversión que no, la, que no la conocemos, que la vamos a conocer mañana, y la inauguración de esta nueva estación de servicio municipal únicamente para vehículos de eh, maquinarias y también colectivos de lento Mañana a las 10 de la mañana se inaugura oficialmente esto. Dale, Maurito, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Nuestro cronista de exteriores sobre eh, la estación municipal, la estación de servicio que, para uso de vehículos municipales.